Nuestra visión, seremos la empresa líder en prestación de servicios, distribución de medicamentos, productos populares y hospitalarios para la salud y higiene de la comunidad. Lograremos el reconocimiento del mercado gracias a nuestra filosofía de servicio al cliente y tendencia innovadora, con la cual siempre estaremos comprometidos con lealtad y ética. En cada momento buscaremos la excelencia empresarial optimizando la tecnología y los recursos a nuestros servicios.